Eh, Iván también es vecino de aquí de, del barrio y del barrio sí, de Bucetich, uno de los barrios que se va a ver afectado del lado de José Sepas. Estamos hablando que este emprendimiento va a afectar tanto a José Sepas como a Pilar. Y bueno, Iván, estás、eh, participando en lo que es la convocatoria. Bueno, ¿Por qué estás participando? Estamos bueno, invitando a todos los vecinos que se sumen a esta actividad el 25 a las 13 horas.、Eh, Y estamos organizándonos、eh, desde que nos enteramos que, que iban a poner el matadero acá en el barrio San a t i l i o、uh -huh. eh, Creemos que es una causa que involucra a todos los vecinos,、eh, tanto al barrio San a t i l i o como también porque va a afectar al barrio de Soliverde,、uh -huh. al barrio de Bucetich, a los vecinos del barrio Urquiza, tanto también como a los vecinos que viven en las casitas de, de, del barrio Néstor Kirchner, como de acá de Lamas. Y, y no, y. Y bueno, en ese sentido creo que, que, el, que, que la, lo mejor es tratar de organizarnos,、eh, movilizarnos, tratar de, de, de que el barrio se ponga de pie n o y, y salga una buena actividad en la que salca, salgamos fortalecidos de esta actividad del 25, de 25 de junio. Y, y bueno.、Eh... ¿Cuál es la preocupación central al、eh, respecto del matadero? ¿Y cuáles son las actividades que se van a hacer el sábado próximo? Bueno, el, en verdad el matadero、eh, lo quieren poner en una zona que es totalmente poblada.、Eh, tenemos barrios muy cercanos, como el barrio Toba.、Eh, hay escuelas que están muy c e r c a s a donde se quiere instalar el matadero, que es justo el predio、uh -huh. que, que separa、eh, de Arque de San a t i l i o Y bueno, la preocupación principal es la contaminación, la, la contaminación que esto puede acarrear.、Eh, bueno, como todos sabemos, acá en, en los barrios、eh, aledaños, donde quieren poner el matadero,、eh, no tenemos agua potable, no tenemos、eh, gas natural, no tenemos un montón de cosas. Y, y bueno, y va a contaminar, puede contaminar todo: puede contaminar el agua, el suelo. Eh, el, el aire, porque el o l o r que se va a sentir va a ser terrible también. Y, y bueno, y, y más, más que nada,、eh, por ese sentido, creemos que es n e c e s a r i o la organización de la gente, que nos acompañen todos este 25 y, y bueno, y, y que se sumen a esta, a esta gran actividad que hacemos en conjunto, coordinando con la gente de Derki, ¿no? El sábado de la actividad empieza a la una de la tarde. A las una de la tarde, nosotros、eh, le, los invitamos a todos a concentrar y salir desde Ayacucho y Trinidad.、Uh -huh. Hemos pensado salir de ahí con una gran columna y de ahí ir para, para Derqui hasta el, hasta el Copelo, donde se va a realizar la actividad, donde se va, va a haber música en vivo, va a haber buffet, eh, murgas. Eh, invitamos a todos los que、eh, tengan. Eh, bandas que se、uh -huh. acerquen.、Eh, y, y bueno. Va a ser una jornada cultural. Va a ser una jornada, sí, sí, eh, justamente eh, eh. Eh, cultural e informativa.、Eh, cualquier matadero, como mínimo,、eh, tiene como un grado de contaminación 3,、uh -huh. o sea, por más que el día que va a estar. que no va a contaminar,、uh -huh. el matadero va a contaminar igual.、Eh, uh -huh. Eso es mentira que no va a contaminar.、Eh, y, y mínimo,、eh, es, que tiene que estar. Eh, como a 10 kilómetros de la población, y, y, y en eso ya empieza no cumpliendo la ley.、Claro. Eh, nosotros queríamos dejar bien claro este tema de que nosotros no estamos en contra de, de, de la producción de trabajo,、uh -huh. nosotros estamos a favor de que haya fuentes laborales, pero no a costa de salud de la población. Ese es el, el tema.、Eh, nosotros estamos a favor de que se construyan puestos de trabajo en José Paz porque hace falta, porque hay mucha desocupación. Eh, pero no que traigan algo que sea contaminante.、Sí. Eh, él, bueno, Ishi y, el, y, y sus funcionarios dicen que, nosotros, que, que en Luján hay un matadero, que en Pilar hay dos, que en Malvina hay uno, que en Tigre hay uno, porque nosotros en José Paz no lo podemos tener. Y, y, pero quieren copiar lo peor de los otros distritos, porque、sí. la verdad, las prioridades acá en José Paz son otras, ¿no? todos los que dijo. h u b o la prioridad acá en José Paz no es un matadero.、Eh, ahí en, en todos estos distritos tenés parques industriales donde hay un montón de trabajo. Acá en José Paz no lo tenemos. Hay todos trabajos que son precarios,、mm. eh, sí, con bajos salarios, trabajos en negro. Y, y, y hay otras prioridades: hay otras prioridades desde las más chiquitas, que es hasta la iluminación, hasta、mm. terminar con los basurales. Hasta terminar con, m inclusive r a i te digo, con todas las aguas estancadas que hay en cada cuadra,、mm. eh, y, y la prioridad justamente no, no, no es un matadero. Y, y bueno, y, y, y eso, n o también、eh, dejar en claro eso, de que nosotros no estamos en contra de los puestos de trabajo, que no creemos que es un progreso para el barrio, que las prioridades para el barrio son o t r o s ni que tampoco somos tontos porque. Eh, ellos tratan también de, de descalificarlo a toda esta organización vecinal,、eh, diciendo que、eh, hay intereses políticos que tratan de llevar a la gente de la nariz y tratan de, de engañarlos, cuando ellos son los que tratan de engañar a la gente.、Eh, nosotros habíamos hecho acá una actividad muy importante el 5 de marzo también,、eh, y trataron, había venido gente a apoyar. de... Distintos partidos políticos、uh -huh. han dicho que había una intencionalidad política.、Uh -huh. Nosotros queremos dejar en claro que, que eso no, no, no, no es verdad. Nosotros somos una organización, comisión de vecinos, no tenemos banderas políticas, no le preguntamos a nadie a quién votaron.、Eh, y bueno, dejar bien en claro eso: que nosotros somos una organización barrial, que estamos con una comisión bien conformada, organizada, sabemos quiénes somos, sabemos qué queremos.、Uh -huh. Y, y después aceptamos el apoyo de cualquier sector, tanto organizaciones barriales como de los centros de estudiantes, como también de, de cuerpos de delegados, de, de distintos trabajadores de acá de José Paz,、eh, como de partidos políticos que vengan a apoyar el, el conflicto y que pongan el cuerpo, no solamente el discurso, sino que pongan el cuerpo y que se jueguen de verdad sí, por, por no del por, por、no、matadero, porque no queremos el matadero ni acá en San Atilio ni en ningún lugar de José Paz tampoco.、Uh -huh.